...que me haya lanzado a las elecciones... ...como líder de la coalición argentina... ...pura ortodoxa y socialista, capos... ...no significa que deje de hacer periodismo... ...en mi espacio que usted amablemente... ...periodismo independiente... ...exactamente... ...bien... ...bueno entonces... ...en toda esta situación... ...más allá del hecho de hoy... ...el hecho de es, ...es un punto... ...un grano... ...un punto negro... ...un barrito para los adolescentes... ...para todos mis seguidores adolescentes... ...seguidoras también... ...en un escenario que es mucho más grande... Y que muestra también que decir, porque frente a todas estas cuestiones muchas veces se dice el Estado no está presente, el Estado está... Es ser demasiado bueno con el Estado. El Estado está presente y está haciendo bobo. Es un Estado bobo en el manejo de todo el sistema ferroviario. Sobre todo, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de UGOMS, que es lo, el que maneja... Eh, el ya, UGOMS tiene nombre de algo bobo, ¿no? UGOMS. Sí, UGOMS. UGOMS. Ya, sí. ya te lo puedes decir con, esa, con ese nombre. Que, ¿Qué es lo que pasa con, con la UGOMS? Está manejado por metrovías y ferrovías, uh -huh. dos nombres muy conocidos, sobre todo acá que tratamos tanto la situación porteña Me Metrovías conocemos muy bien cuáles son las, las maneras en las que se maneja. Sí. Entonces tenemos metrovías, ferrovías, pero que eh, manejan la cuestión operativa, pero lo hacen, lo hacen a cuenta y orden del Estado Nacional. El Estado Nacional está poniendo la plata y los, estos dos privados, sobrevivientes. Del neoliberalismo feo, horrible Que tanto se critica Pasaron 10 años, y están acá, estamos en 2013 Y ellos están manejando operativamente estos, El sistema ferroviario con plata del Estado O sea, a cuenta y orden de del Estado Por ejemplo, el Estado paga los sueldos Está pagando los sueldos de todos los trabajadores estos lo está pagando el Estado Y se está haciendo cargo el, el Estado O sea, que los trenes ya están desde el punto de vista fiscal ya están estatizados estatizados claro ya están, ya están estatizados desde el punto de vista fiscal pero están manejando ferrovías y metrovías para qué están los concesionarios si sí, no se hacen cargo no, no hacen inversiones y están teniendo una renta importante y deterioran el servicio es una pregunta que también es válida para esperar una respuesta de de acá en adelante para ir a unos detalles más más importantes para entender esta cuestión por ejemplo los subsidios desde que se fueron los sirilianos que fueron el nombre apuntado tras la tragedia de ONCE, y a partir de lo cual se creó esto de que eh, metrovías y ferrovías que eran como los dos principales privados ahí manejando todo el sistema ferroviario, aumentaron un 50% los subsidios, y están en unos 112 millones de pesos por mes para las dos líneas, para Mitre y Sarmiento. O sea que si se mantiene así, anualizamos esta, este número, poniéndolo de enero, A diciembre sería más o menos para 2013 un gasto de 1.354 millones de pesos, un 32% más de lo desembolsado en todo 2012 cuando recibieron más o menos 1.024 millones de pesos. Entonces tenemos una inversión del Estado que están manejando ferrovías y metrovías por unos 1.300 millones de pesos. O sea, el Estado, el estado está ahí está ahí, está con plata del Estado y con plata que de que está volcando. Pero vida. en vez de tener una empresa estatal en regla con funcionarios puestos por el coso y... Con una política de transporte decidida por el Estado y aplicándola sí. ahí. Lo que tenés son cajas bobas que chupanguita y no te devuelven un servicio... Claro. Como que... Si nosotros vemos, por ejemplo, con pasajeros un promedio más o menos de 154 millones de pasajeros en la línea... En acá tenemos un... el Estado poniendo 6 pesos con 60 para subsidiar Un cada, boleto de cada dano, boleto. uno de los boletos claro. está gastando esto para que después las personas vayan y nosotros conocemos todos cuáles son las, las condiciones de, de viaje transporte. tanto en el viaje como en el tiempo que uno tarda el tiempo que pierde la persona el laburante que se está tomando el tren si tomamos las cinco líneas para, para agrandarlo a todo la, el sistema ferroviario tenemos en unos 4.603 millones de pesos que se invirtieron en 2012 del Estado y con unos 394 millones de usuarios tenemos más o menos al Estado poniendo 12 pesos arriba del boleto que ya paga eh, el pasajero. Con razón no les Ya o sea, buen... no hay más eh, chanchos ni guardas, ni porque si cobran, so, si cobran 12 mangos por cada cosa, no... El, el, el, el boleto, la... ¿cuál es el...? Claro, el valor. está poniendo todo eso encima, otra vez, no se traduce en nada. No. Entonces, nosotros tenemos a Metrovías y Ferrovías a través de UGOFE y LUGOMS, que son estas dos estas dos, no sé cómo no sé cómo decirles, no me sale el organismo. Organismos. Nombre. Pero lo tenemos acá con entes. estos docentes, con ellos dos, dos al frente manejándolos y el Estado atrás poniéndoles la plata y recepcionan casi el 90% de los subsidios que se destinan al sector de transporte ferroviario. Eh, entonces, tienen renta No ayudan con las inversiones Porque el Estado también está, bueno Viendo inversiones, tratando de mejorar el servicio Pero no se logra nada Y tratando de hacer eso se, La frecuencia fue menor El servicio Siguió siendo igual de malo Entonces viajás igual de mal Y viajás menos o sea En menos frecuencia, tardás más tiempo o sea, más La avanzado. situación es mucho Mucho peor Que no se traduce en Bueno, está bien La plata del Estado la está poniendo, como se dijo hoy desde el gobierno nacional, pero no, no hay traducción. La idea quizás era relanzarlos más adelante, como se comentaba quizás, en relanzarlos en abril del año que viene, el mito de Sarmiento, pero si después de, de tanto tiempo vos no lográs generar un transporte público para viajar medianamente decente, es que el Estado ahí está fallando, porque está, está presente, está presente y está haciendo bobo. Eh... Y otra cuestión también para tener en cuenta ahí es que el Estado poniendo la plata así, si lo tomara, si fuera quien manejara el servicio, no implicaría un costo mucho mayor, uh -huh. ni nada por el estilo. O sea, hay una decisión ahí también... De continuar la... con la... Política. No, no, no. Es de, de no avanzar, porque se tiene el, se tiene el apoyo de los gremios, se tiene el apoyo de los trabajadores ferroviarios. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué? Sí, iba a ser un paralelismo con la ciudad, pero me vas a decir que busco cualquier ocasión para sí, pegarle no, no a madre así que no es el momento. Pero bueno, sí, pasa, igual. Sí, a ver, creo que había una, un, un, un... En las últimas semanas había habido anuncios que tendían lentamente a revertir este modelo. A lo mejor ahora se aceleran un poco más. Y es muy bobo decir por qué lo hacen ahora, todo, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos 10 años, estamos hablando de la década ganada, y tenemos 10 años, entonces es una decisión política, con la plata presente, que no se termina invirtiendo, no se termina usando, y el servicio, que es horrible, porque nosotros lo estamos hablando acá en la radio, lo después está hablando, pero después hay personas que trabajan en una fábrica así, que todos los días se levantan a las 6 de la mañana, viajan como el orto, y para volver viajan como el orto de nuevo, cuando están llevando el 90% de subsidios, y empresarios de metrovías. Y de ferrovías que están viviendo tranquilos con lo que ganan a costa del estado y de la gente. Así es. Vamos a esperar a ver si en los próximos días entonces hay novedades sobre esto. Ahora escuchamos a ratones. Para...